actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. El 19 de outubre tuvo lugar unha charla en el Gaia Stage para exponer aos asistentes a los la oferta de valor de Nest Cloud Enterprise Hub, a versión da plataforma libre desarrollada para as empresas. Nest Cloud es una aplicación sencilla para el usuario final que se puede instalar en un servidor propio o la nube. Para conocerla más en profundidad, hoy charlamos con Pietro Marini, ingeniero de preventas y de cuentas en Nest Cloud GmbH. Hola Pietro, has trabajado como desarrollador y consultor en el sector del Business Intelligence y la analítica de datos para empresas de toda Europa. Cuéntanos cómo has acabado residiendo en Galicia y trabajando en una empresa de software libre. Hola, sí, gracias eh, antes de nada por la invitación. Para mí es una, mi primer podcast, así que eh, espero que, que salga bien. Bueno, eh, yo soy Pietro, de, del equipo de next Nextloud. Acabé en Galicia, bueno, por motivaciones eh, familiares, mi mujer es de, de Santiago de Compostela eh, Nos conocimos en París, en Francia y al nacer la nuestra primera niña, eh, decidimos que París no no era para nosotros, porque es un poco complicado para las familias, eh, las grandes ciudades Así que estuve buscando un poco oportunidades me salió una en, en Coruña y aquí estoy desde 2000 eh, 2018 2018 Si sí. sí, comentabas que eh, eh, he trabajado en el sector de la business intelligence y sí, es, eh, en español sería inteligencia de negocio son todos eh, procesos informáticos que que ayudan a las empresas en eh, sacar información de, de todos los datos que, que recogen y también trabajé en el mundo bueno de, de big data y analítica de datos desde eh, junio 2021 eh, me incorporé al equipo eh, Nextcloud y ahora cambié un poco de sector porque Nextcloud es una plataforma de colaboración um, siempre en el sector de software, pero eh, en, un, en un ámbito diferente y quizás lo vamos lo vamos viendo eh, en el podcast ahora un poco más. Cuéntanos, ¿qué es Nextcloud para que no lo conozca? Eso, Nextcloud es un proyecto de código abierto que nació en 2016 eh, en, en Alemania y lo que hace es desarrollar una eh, plataforma de eh, colaboración que es un lugar digital donde eh, podemos eh, poner nuestros archivos, nuestros documentos, leer nuestro eh, correo electrónico, organizar nuestro calendario, nuestros contactos. Hoy en día es una eh, herramienta que eh, es imprescindible en las, en, en las empresas y y también puede ser muy útil muy útil a la hora de crear un, un, un espacio personal ¿no? dentro de las familias un espacio donde compartir fo fotografías después cambia un poco ¿no? el caso eh, de las empresas el caso de, lo, de los usuarios mm, privados pero sí el ejemplo mm, quizás más, más importante es lo de un lugar donde poder compartir eh, documentos y fotografías organizarlos en álbumes Y, y compartirlos con los amigos o, o los familiares eso, eso es lo que llamamos plataforma de colaboración y, y de contenido eh, y en ese sentido que este es el producto que desarrollamos eh, principalmente y nos enfocamos en esto en la, en la empresa existen dos versiones de Nextcloud la versión community y la versión empresarial ¿qué diferencias hay entre ellas? Sí, sí esa es una pregunta muy muy frecuente eh, como he comentado Nextcloud es una plataforma open source así que eh, toda, todo eh, todas las personas pueden eh, ir a la página web descargarla instalarla ver tutoriales para decimos eh, adaptarla a sus propias necesidades utilizar un componente otro porque bueno es una plataforma muy vasta con funcionalidades muy muy muy muy eh, avanzadas y este le llamo decimos la versión community, ¿no? Entonces, eh, tú eh, como persona en casa dices, quiero crear mi nube privada en casa, entonces te instala tu servidor o te mira si hay eh, proveedores de servicios también y lo hablamos quizás poco más allá en, el, en, el, en la entrevista y tienes tu servidor Nextcloud lo utilizas para ti y eh, eh, del otro lado tenemos el mundo empresarial ¿no? y para eso tenemos una versión empresarial. Bueno, ya sabemos un poco que la, el contexto es diferente. ¿no? Por ejemplo, en una empresa no puede pasar que el servicio no funcione. Tiene que funcionar ¿no? al 100% del tiempo y ser eh, de buen rendimiento. Entonces, decimos, la versión empresarial Añade servicios de soporte oficial, de asesoría, de consultoría. Eh, algunas componentes terceras, como por ejemplo eh, lo que llamamos Next Cloud Office, que eh, se apoya en un servicio de colaboración online. Y eh, añade servicios que son interesantes para las empresas. ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos el branding, que es adaptar servicios. Eh, la, eh, la interfaz del usuario a su propia identidad corporativa, entonces si sí, tenemos el mundo de la comunidad eh, cada uno puede descargarse el software e eh, instalárselo y eh, el mundo empresarial donde tenemos eh, toda la empresa eh, Nextcloud que eh, proporciona servicios eh, avanzado para eh, para las empresas que ven en Nextcloud un servicio crítico ¿no? porque si, si es des decimos desplegado como tendría que ser, llega a ser un servicio eh, muy central eh, en el funcionamiento de una empresa. Aunque se pueden instalar muchas aplicaciones en Nextcloud, las principales son Nextcloud Files, Talk, Calendar... Descríbenos brevemente qué podemos hacer con cada una y cuáles son sus puntos fuertes. Sí, sí. Eh, eh, como, como comentaba, Nextcloud es una plataforma muy, muy vasta en términos de funcionalidades. Tenemos también lo que llamamos la, el App Store, en castellano tienda de, de aplicaciones, eh, donde los usuarios pueden descargar y utilizar sus eh, funcionalidades eh, preferidas. ¿no? Pero sí que eh, las, eh, las aplicaciones que comentas tú son las principales. Files es el corazón de Nextloud y eh, permite eh, subir, bajar archivos en un espacio, en un servidor central. Y eh, organizarlos en carpetas. De hecho, es una experiencia muy similar a la que tenemos en nuestro ordenador con la, eh, la, la organización de la información en carpetas. Y lo que permite también es eh, compartir, que es un eh, verbo, quizás el verbo principal cuando uno piensa en Scout, ¿no? Compartir, es decir, que cogemos el ejemplo que queremos compartir una carpeta con fotografías eh, con todos eh, un, un grupo de amigos. Lo que hacemos en Nextcloud es eh, subir las fotos, crear una carpeta y eh, con, una, con un clic eh, podemos generar un enlace de acceso público a esta a esta carpeta y podemos adaptar también, ¿no? por, por ejemplo, podemos poner una fecha de caducidad, podemos poner una contraseña, podemos también compa compartir con alguien que tiene cuenta en nuestra eh, nuestra instalación de Nextcloud, así que decimos eh, es uno de la, de los aspectos principales compartir recursos en Nextcloud. Y alrededor hay también eh, estas la parte de groupware que, que que agrupa calendario, contactos, mail y una aplicación de gestión de proyectos. Bueno, calendario para organizar eh, su propio calendario, crear eventos, invitar a personas, contactos para tener una libreta de contactos dentro de, de nuestra plataforma mail para ler su su propio correo electrónico dentro de la plataforma también iDeck que quizás sea una aplicación un poco más eh, pensada para la empresas que permite la gestión de proyectos eh, con una eh, lo que llamamos tablero Kanban. Después Talk, Talk es la aplicación de videollamadas y llamadas de Nextcloud, permite como, eh, como podemos imaginar hacer videollamadas pública eh, privada o de grupo. Es una eh, aplicación escalable, es decir, que pues, al, eh, al tener una infraestructura propia se puede instalar para miles o eh, decenas de miles de usuarios también, pero se puede empezar pequeño y también utilizarse como herramienta de comunicación eh, dentro de una familia o un pequeño grupo de personas. E eh, lo ultimo que quizá no hemos mencionado el next out of Office que permite la edición colaborativa e nel navegador, que quiere decir que quiere decir que podemos abrir un documento eh, o de te do eh, todos los documentos decimos que conocemos y editarlos en el navegador de manera colaborativa, es decir que tu puedes eh, abrir el fichero, compartirlo e lo podemos ir eh, editando juntos, quizás en sesiones diferentes o podemos... Por ejemplo, empezar una llamada para, para hacer este trabajo y todas esas aplicaciones trabajan con, de manera conjunta para ofrecer una experiencia a 360 grados. ¿no? El usuario puede eh, compartir ficheros, como hemos dicho, abrirlos y editarlos, eh, hacer una videollamada con un compañero para, para discutir y también eh, la parte de groupware, así que contactos, calendarios y eh, email. Y esto, eh, sí, son, son las, eh, las aplicaciones principales y después se, se pueden añadir claramente más funcionalidades. Pero esas serían la, las principales. Uh -huh. En esa edición colaborativa que mencionas, se puede hacer también en tiempo real, ¿verdad? Haces sí, cambios sí, y tu compañero eh, al mismo tiempo ve esos cambios sí, hechos. Eh, eso, eso. Lo que pasa es que cuando un, u, otra persona se conecta al mismo documento, vamos a ver un pequeño icono eh, en la esquina eh, superior derecha Y vamos a poder seguir el cursor de esta persona dentro del documento, así que podemos claramente ver en tiempo real, decimos, cuáles son los cambios que, que aporta esta, esta, este usuario. Y aparte de estas aplicaciones, que son las principales las que todo el mundo usa, ¿recomiendas alguna otra por ahí que sea poco conocida y que a ti especialmente te guste mucho? Pues lo que, que sí, quizás, los usuarios esperan de un producto como un xCloud es poder buscar dentro de los documentos, por ejemplo, documento que eh, no en el no en el nombre del, del archivo, sino dentro del texto, contiene con la, la palabra Galicia, por ejemplo. Y tenemos una, eh, una búsqueda, se llama búsqueda unificada, porque puede buscar en todo todas las partes de la plataforma Y para añadir esta funcionalidad hay que instalar una aplicación que se llama full text search es decirúsque la texto completo que permite este tipo de eh, este tipo de búsqueda ¿no? así que eso sería algo yo pienso muy interesante también a ver qué, qué podemos A añadir Hay, hay también posibilidad de hacer formularios, que es interesante también. Formularios, claro, por ejemplo, yo eh, la semana pasada, la AMPA del de, de colegio de mi hijo me pasaron un formulario, ¿no? Este formulario se podría hacer también en Nextcloud, con preguntas cerradas, abiertas. Tienes que pedir al, al usuario de subir un archivo, por ejemplo, se puede hacer y eh, el, el formulario después se, se guarda y se puede gestionar como, como, como es... Eh, Como se, se tiene que hacer también se puede hacer encuestas encuestas y de hecho en una de las novedades de next Out hub 3 que ha sido publicado la semana pasada es que estos estas encuestas se pueden hacer directamente en talkca que es la aplicación de mensajería y videoconferencia esto quizás también es interesante también yo no lo utilizo mucho pero eh, hay una aplicación para tomar notas que tiene también una aplicación de móvil, de Android y iOS, que mucha gente, pienso, está utilizando. Así que sí, se puede enriquecer, decimos, la plataforma con, con muchas aplicaciones que vienen del, de la comunidad, ¿no? Esta es la parte, decimos, bonita del NextOut también, ¿no? Que cada uno puede decir, ah, este aspecto me, me falta, quiero que, que se haga esto. Eh, al ser de código abierto y con eh, la, el criterio de integrabilidad muy, muy anclado en el desarrollo del producto, podemos utilizar las API que hay y desarrollar una nueva aplicación. Ahora que hablamos, por ejemplo, me sale también una aplicación que se llama Analytics que permite hacer eh, gráficos y generar cuadros de mandos con Nextcloud a partir de ficheros que están dentro de, de, de nuestro espacio de, de archivos. Uh -huh. Ahora que has mencionado a Nextcloud Hub, cuéntame qué es Nextcloud Hub y qué novedades nos trae Nextcloud Hub 3. Es, eso, Nextcloud Hub, si eh, no, no lo hemos eh, introducido, es el conjunto de estas cuatro patas que eh, he mencionado, ¿no? Files, Groupware, eh, Nextcloud Office y Talk. Que eso sería la experiencia llena de utilización de, de Nextcloud, ¿no? Lo que hacen muchos clientes y muchos usuarios es sencillamente lo mejor utilizar solo files y utilizar una eh, una una, una otra, otra aplicación de videoconferencias ¿no? hay o de mensajería. Hay eh, otras aplicaciones como por ejemplo Slack, eh, Jitsi que se sí conocen mucho y eh, no queremos cambiar por motivaciones u otras, ¿no? Eh, lo que pasa también con Nextcloud, gracias eh, a, a, a lo que acabo de decir, la integrabilidad, es que muchas de estas aplicaciones o ya tienen una, una integración dentro de Nextcloud o quizás hay un proyecto en curso que permitirá de hacerlo dentro de, de poco tiempo. Jitsi, ¿no? Slack, eh, todas estas tienen ya eh, integración. ¿no? Entonces, Nextcloud son estas cuatro eh, componentes de Nextcloud eh, más el soporte empresarial E eh, a semana pasada salió NextUp Hub 3 que introduce una, por exemplo una nova interfaz de, usu de usuario un pouco máis moderna un pouco máis sencilla eh, introduce e mejo mejora la parte de accesibilidad para, por, por usuarios eh, con discapacidade Introduce algunas eh, algunas cosillas, por ejemplo, eh, lo de, de Talk, que había eh, ya comentado, la posibilidad de hacer desde la misma interfaz de Talk eh, crear eh, formularios. Otra otra cosa que se anallaron fue la posibilidad de borrar los mensajes después de unas horas, por ejemplo, por, por motivos de, de privacidad. Se introdujeron muchas mejoras en términos de rendimiento también. Así que para el usuario final, esto quiere decir que las páginas, Dentro del navegador, dentro de la aplicación, se cargan mucho más rápidos. Eh, y esto viene un poco para explicar a los usuarios más curiosos eh, de una optimización de, eh, de la base de datos. Base de datos donde están todos los metadatos, que podemos definir como celebro de Nextcloud. Y esta, una parte de mejorar el rendimiento es eh, disminuir las consultas en base de datos con respecto a la que eh, sean las consultas en directamente a los usuarios ¿no? por ejemplo el usuario se eh, se conecta al plataforma esto genera una serie de consultas en base de datos y eh, la mejora de rendimiento viene de disminuir estas consulta este número de consulta no también se mejoró eh, la, eh, la interfaz de usuarios para la gestión de las claves de del cifrado de, de extremo a extremo. Quizás aquí vamos un poco más en el técnico, pero el cifrado de extremo a extremo es una es algo que está saliendo mucho como requisito porque es la la única manera de almacenar nuestros ficheros en la nube y está seguro que nadie que no sean nosotros o las personas con las que compartimos pueden acceder a estos ficheros, ¿no? Y en este sentido, ahora en Nextcloud, que ya soportaba el de extremo a extremo, eh, los usuarios tienen una interfaz para gestionar sus claves, que es una componente que tienen que configurar a la hora de utilizar este tipo de, eh, de servicio. Nextcloud Office también no se introdujo en la 24, se introdujo eh, al final del año pasado, en la 23, pero eh, sigue recibiendo muchas mejoras. Ahora los usuarios pueden, de manera gráfica, subir sus fuentes o editar el arquivo non en el navegador sino en el, eh, en el dispositivo local e sto poderia ser interessante per exemplo Cuando eh, estamos muy acostumbrados a una, o no encontramos una funcionalidad de edición de documento en el navegador y la tenemos eh, en local, así que es también una, eh, algo interesante. Muchas, muchas más cosas, tenemos unos blogs eh, que están en nextout.com blog, así que para los usuarios que quieran saber un poco más, lo, lo re -re redigiría allí porque allí hay más información. Uh -huh. Hemos estado hablando sobre todo la experiencia en, en el PC, pero ¿cómo es la experiencia en el smartphone y en tablets? Sí, gracias, gracias, porque es una parte que y eh, entiendo a olvidarme pero es muy importante de hoy en día no porque veremos de si no es hacer las mismas cosas que en el ordenador pero casi no en el, en el móvil tenemos cuatro apps oficiales en el móvil cada una eh, dos en ios en dos en, uh, en android y en cada en cada en cada sistema operativo tenemos una para face que es así una experiencia de compartición, subir, bajar ficheros y una para Talk, eh, que es para la parte de comunicación. ¿no? Así que eh, experiencia llena. Tenemos, de hecho, eh, un equipo de desarrollo dedicado a estas aplicaciones particular talk tiene su eh, tiene su equipo y otro equipo que trabaja en el eh, todos los eh, lo que llamamos clientes de clientes ¿no? de, de, y esta categoría incluye también eh, el cliente de sincronización de escritorio que podemos instalar en nuestro en nuestro ordenador así que eh, sí, esta parte también está está cubierta y la, las aplicaciones se pueden probar se pueden descargar desde la, las tiendas de aplicaciones más conocidas google play y eh, App Store me parece de, de Apple, pero también de, de FDroid y otras tiendas de aplicaciones o podemos también descargar directamente el archivo APK desde eh, el repositorio de código. Eh, allí se publican para los que quieren la, la ultimísima eh, versión. ¿Por es importante para una empresa contar con un partner que le facilite esa instalación, esa puesta a punto de Nextcloud en su empresa? Nextcloud, como mencionaba, es una empresa alemana, ¿no? Y nuestro enfoque es de garantizar... Que el, el software el código funcione bien que reciba actualizaciones que reciba mejoras que reciba eh, cor correcciones de, de defectos y claramente también tenemos eh, soporte oficial no soporte oficial para las empresas lo que quieren las empresas es a la de interesarse a un producto como el cloud es claramente el, el software porque tienen que poder solo instalar, recibir las instrucciones, recibir las actualizaciones de seguridad, etcétera etcétera Pero los partners, que tenemos diferentes tipos de partners, son, decimos, los que están más cerca del cliente, ¿no? que quizás ya conocen porque están en el territorio o en, una, eh, en un sector, para, por ejemplo, alimentación, educación, industria, así tienen su, eh, su ex, eh, experiencia y conocimientos. Y así que lo que hacemos es intentar, sobre todo en los proyectos más grandes, desde desde el principio del proyecto, cuando un, un cliente o a, una organización nos contacta, intentar contactar un partner que conozca ya al cliente, que conozca ya la industria, para que este cliente nos ayude y ayude el cliente a que el proyecto... Eh, salga salga bien, ¿no? eh, tenga éxito. Estos partners pueden ser de diferentes tipos. Tenemos lo que llamamos el, los proveedores de servicio que tienen su infraestructura y ofrecen un servicio clave mano, decimos de Nextcloud, ¿no? Entonces los clientes contactan directamente a estos partners y dicen, ah, quiero un Nextcloud para 50 usuarios, para 100 usuarios y quiero que tenga estas tres aplicaciones, no Files, Talkgrouper, por ejemplo. Y entonces este partner tiene el conocimiento técnico y eh, la certificación oficial desde Nextcloud que pueden, eh, decimos, ofrecer este servicio no estos son los proveedores de servicios después tenemos los vendedores que están cuando vendemos una suscripción ayudan también en la suscripción y quizás eh, ayudan en la implementación del proyecto y tenemos también los lo que llamamos distribuidores que son más empresas un poco más grandes que hacen de trámite de, eh, de suscripción con, con los clientes finales uh -huh. así que si sí, nosotros tenemos una estrategia muy Eh, muy centrada sobre los partners. y Tenemos algunos también en España y en, en crecimiento también eh, en, en este país. Uh -huh. Digamos que para la empresa acercarse al partner le, le da un poquito más de confianza, ¿no? Porque lo tiene más cerca y más a mano. Eso. Como decía, nosotros eh, no podemos asegurar la misma presencia eh, en el territorio que tenemos en Alemania. no Alemania es un mercado desarrollado para nosotros. En otros países, no. Y el cliente quizás... Eh, tiene una, un interlocutor de confianza en el partner y parte una de las ventajas ya conoce eh, el entorno eh, el entorno informático del cliente y eh, sí porque claro lo que no he mencionado es que la decimos una de las de, la, de los aspectos principales de cloud es que se puede instalar en su propio centro de datos ¿no? se puede instalar donde se quiere. Y esto trae muchas ventajas en términos de eh, autonomía digital y posibilidad de adaptar la plataforma a su propio entorno pero también hacen falta más eh, decimos compromiso y conocimiento ¿no? para gestionar la plataforma y en este caso sí que los partners eh, ayudan siempre mucho y eh, son los eh, las entidades decimos que con más naturaleza pueden eh, tomar el proyecto y, eh, y hacer que sea de éxito. Pietro, cuéntanos cómo ayudas al público en general a formarse una opinión sobre el impacto de la tecnología en su vida, difundiendo conceptos y tendencias en torno al Big Data, el aprendizaje automático y la economía digital. Sí, lo que lo que intento hacer, eh, y desde hace la pandemia no eh, lamentablemente no me dio el tiempo que, que quería, es intentar eh, participar y organizar charlas donde eh, se habla de, de estas ideas, ¿no? Aquí, aquí en Galicia quizás eh, interesante ha estado la, la iniciativa de Colonia Digital en 2020, mm, eh, sí, eh, primavera de 2020, con una iniciativa que se llamaba Distopías Cotías, donde hubo eh, personas, decimos que expertos o menos expertos de eh, privacidad de tecnología, que hablaban un poco de, de este tema, ¿no? del tema de, de los datos, de la vida dig digital. Y eh, yo estuve también de ponente y estuve hablando de, de cómo las empresas utilizan el, lo que llamamos hacen el big data no big data que es una palabra que sale mucho en los periódicos ¿no? quizás eh, la gente se, se imagina cosas muy muy avanzadas tecnológicamente pero después cuando trabaja un poco en el sector entiendes un poco más eh, de lo que es son cosas claro interesantes algunas con eh, un impacto social positivo otras no eh, entonces estuve hablando de, de este tema. Y, eh, un poco del, del, del mismo del mismo sobre el mismo tema eh, estuve hablando en, en italia eh, en una charla más un poco familiar con amigos eh, sobre de nuevo el tema de machine learning aprendizaje automático es que lo que lo que me gusta es que eh, decimos también los ciudadanos la ciudadanía tendría que entender que es una, una, un algoritmo de aprendizaje no Que al final lo escuchamos pero quizás no tenemos conocimiento y no lo no tiene que ser un conocimiento avanzado porque para, para, para este tema y los expertos y las personas que se dedican todo el día no este tipo pero sí que conocer decimos que son los algoritmos al menos desde, desde un punto de vista general yo pienso que es importante porque son son cosas que van a, van a estar mucho más presente en nuestra vida Y, y sí que son son, son son cosas importantes que, que hay que conocer que conocer pienso desde el punto de vista muy muy general así que ese es un poco el esfuerzo no intentar que la gente con una charla sencilla conozca un poco este mundo un poco tecnología avanzada secreta del big data del aprendizaje automático pero no hay nada de que, que no se puede entender desde el punto de vista de la población, decimos. Pietro, ha sido un placer tenerte en los micros de Mancomun Podcast. Esperamos que te vuelvas a pasar por aquí y que sigas dando a conocer el software libre a muchas empresas. Muchas gracias. esto fue todo. Te des más información en las notas que acompañan a este podcast o no en portal de mancomun.gal.